Y saludos desde la sintonía de Berliozal y Retia Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Son 4 los minutos que pasan del punto de las 6 de la tarde ya que comienza como cada semana Euskal Música, tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria, En todos sus estilos musicales Comentarte que este programa... Euskal Música también lo puedes volver a escuchar a sintonizar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí, en redifusión. Y también comentarte que Euskal Música lo puedes escuchar el día que más te convenga, a la hora que más te interese a través de las redes sociales, ya que en cuanto concluye el programa hoy jueves, lo subimos a la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra Música Berriozar Irratia, donde a partir de escuchar el programa... También vas a disfrutar de las noticias más destacadas de la semana, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra euskalmusica de Riozar y Ratiar. El programa de hoy viene completito ya que tenemos lo nuevo de Cocaine, Lurpe Caliá, lo nuevo de la formación de la Ribera de Navarra, Impedancia, el álbum estrellado y el nuevo proyecto para Adi. Además, sonarán, entre otros, Eraso o la formación Eche. Y además, tenemos por aquí, por los estudios de la Barrioza y Gratia, por el programa busca Música, la visita de la formación Seamais. Más concretamente, tendremos la visita de Ayola Rentería, vocalista de la banda, para hablarnos del reciente publicado nuevo trabajo discográfico titulado Arro. También hablaremos de la trayectoria musical de la banda, también hablaremos de los conciertos y por supuesto hablaremos de los 20 años que cumplen el próximo año esta banda de Bilbo sea mais.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 Comenzamos el programa de hoy y lo hacemos con la formación Cocaine, con 15 años. Es fácil hacer una banda de rock, no es necesario tener mucho conocimiento musical para conseguir unos instrumentos y meterse en un local de ensayo sin nada mejor que hacer en todo el día. La actual formación Cocaine lleva estable más de 15 años, que se dice pronto, saló a la voz, y alzu al bajo, chiches a la guitarra y lete a la batería. Llevan juntándose en el local de ensayo más de tres lustros y algo más de una década, ya de... Desde que Iker, guitarrista, entró en la banda Cocaine sigue haciendo rock en este nuevo trabajo discográfico Cuatro letras donde cabe todo un universo sonoro En cada disco publicado, Cocaine ha dado un paso adelante Sin perder sus raíces hacia nuevos territorios Lurpecaria es un disco abierto donde entre las nueve canciones que te puedes encontrar Hay paisajes muy diversos Nos introducimos pues en este nuevo trabajo discográfico de Cocaine Y comenzamos el programa de hoy de Euskal Música con esta novedad el álbum LUR Percaridad. Sonando dos de los temas incluidos En lo que es este nuevo trabajo discográfico Para Cocaine, el álbum Lurpecaria, una formación Que como te comentaba anteriormente, lleva 15 años En el panorama musical Y de Cocaine nos vamos a a la Ribera Navarra más concretamente nos vamos con la formación Impedancia una banda de la Ribera de Nafarroa que acaban de editar su primer trabajo discográfico Estrellados Alfredo Corera su vocalista arma el proyecto con el objetivo de dar vida a sus canciones maceradas durante algunos años y que ahora maduras y redondas han visto la luz tras año y medio de trabajo y de conciertos por Nafarroa lanzan su trabajo Estrellado grabados en los estudios K de Iruña Estrellados contiene 12 donde se pueden encontrar desde rip clásicos de rock and roll a otros perfiles más hard rock nos introducimos en este primer trabajo discográfico para esta formación de la ribera de nafarroa para impedancia y del álbum estrellados te distraemos los temas hasta el amanecer y afters ha llegado el sábado por la noche En esta radio comentar lo que enloquecer Una ruia de boté nos invita a su coche Va camino de un garito y amado dejen Lujuria de roche, policía al que no bote Y que no pare este tren Tu gitano se parte la camisa Un exhibicionista se quita el pantalón Y un traficante y un estaperlista Negocian con harina lado del rincón Y una leve sonrisa al fondo de la pista Va invadiendo un pedacito de mi corazón La noche promete fantasía, locura, sexo, droga, rock and roll mi clase de en un mismo ambiente Juntos serie divierten hasta que se agachó Mientras afuera se consume sustan Se vienen abajo en la barra del bar Penicienta no busca su zapato sin algo que la pueda colocar Una niña y un muchacho se lo hacen en el lavabo Pratican sexo oral Los vampiros sueñan con que no se haga de día Mi barriga por momentos creo que va a explotar Y una ciudad que cada día abunda más boquería Maldito acoso policial Se cansan, se irrita, el veneno resucita A la hora que todas o nebas y cualquiera jadar La noche promete fantasía, locura, sexo, drogado rock and roll Mi casa es demente, se inundi ambiente Juntos se divierten hasta que se agachó colegas Lugares, pueblos, ciudades Repletos de sueños e historias Enjuergas interminables Egonotik, que la amistad Es el tesoro escondido Más preciado del hombre Que algunos no han podido tocar Que otros ni siquiera conocen Ellos, mis amigos, Mis compañeros de viaje Que fueron son y serán siempre parten de mi equipaje pues es con ellos cuando el juego nos quema cuando el miedo se muere de miedo cuando ellos se convierten en la isla de mi mar y yo en el oasis donde desierto y perdiendo pedacitos de mí me de el corazón el más dura me especialice en cargarme de energía cuando cerramos vivir tan de prisas a grandes de los la experiencia es algo que nos pi cuando se consigue ya demasiado tarde. Residí durante un tiempo en el infierno de patrona E hice buenas migas allí E ara prefiero mi pueblo Vivir en mi humilde zona Que en el mejor barrio de Madrid Fui perdiendo pedacitos de mi Me dejé el corazón en más de una aster Me especialicé en cargarme de energía Cuando cerraban los bares De que no es bueno vivir tan deprisa experiencias algo que no sirve cuando se consigue ya es demasiado la y esta historia no acaba vivir está llena de puntos y apartes nunca fue el temas incluidos en este primer larga duración para impedancia hasta el amanecer y afters y nos vamos ahora con un nuevo proyecto musical el proyecto musical que nos trae más concretamente John Urbizu como reza el nombre de este proyecto Adi significa atento y hay que estar atento, atento a los futuros conciertos atento por pasión y atento a la música este maxi CD se compone de 5 canciones del músico John Urbizu y no, no solo es música este es el primer trabajo del músico en este formato y aunque ya ha pasado varias veces por el estudio de grabación como partícipe de bomber Bomberenea Chalanga en este trabajo se ha dejado cuerpo y alma, mente y ganas, esfuerzo e ilusión, aun y todo ha habido un gran trabajo buscando nuevas referencias para él, referencias para encontrar un sonido más crudo, para unir jazz y rock en un hermanamiento de por si nada fácil, para esto John Urbizu cuenta con la ayuda de tres enormes músicos, Iker Pando de Glaucoma Mariano Hurtado de Anari e Ignoren Eroni y Antón Tellería nos vamos a introducir en este primer trabajo discográfico para este nuevo proyecto musical del señor John Urbizu para el proyecto musical de Adi y de él te vamos a extraer los temas Cain y el tema Ilúnegui Cain <risa> Como has podido comprobar, sonidos diferentes a los que no estamos habituados en el programa Euskal Música, pero que hoy han surgido efecto en este nuevo proyecto musical para este señor Euskal para John Urbizu el álbum el proyecto musical de Adi y de Adi nos vamos con una banda que lleva ya muchos años en esto de la música hablamos de la formación Bad Sound System ya que si hay un grupo en Euskal Herria que ha entendido y asumido la cultura jamaicana y su forma de hacer música ese grupo es los Bad Sound System pioneros de la escena vasca de hip hop y reggae se han convertido en obligada referencia para quienes aman estos estilos a lo largo de su productiva trayectoria musical Famosos por sus intensos directos Son pocos los escenarios aún no conquistados En nuestro país por este grupo Reconvertido en trío En su incontable lista de actuaciones Podríamos destacar las realizadas Fueras de Euskal Herria Francia, Cataluña, Galicia, Andalucía Y sin olvidar las giras realizadas En México y Japón En 2010-2011 Ahora regresan con nuevo trabajo discográfico El álbum se hace llamar Alda Quetá, cambio en Euskena Bajo el sello Bon Benenea. En este disco el oyente se encontrará con 12 temas cargados con la misma fuerza de siempre dispuestos a hacer bailar las conciencias La relación entre Bad Song System y Bon e y no es casualidad sino fruto de un trabajo y una amistad de muchos años. Nos introducimos pues en este álbum a la para la banda Bad Song System y de te extraemos los temas Caminando y Erria de Nakashke Yow hey, Yow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 Buscando, nunca me canso, sigo retando Hablando, rimando, cantado, pentado, enganchado El chon, mensaje aunque no tenga flow Cuatro locos pongo en tu loro bad song, Siempre te la león repito Fiel a mi mismo y mis compadres Fiel a los consejos de mi madre Fiel a este corazón que arde por Mucha culpa calle contra que nunca es tarde Es bueno que no farde Bom, bombo el que lo parte ves, No es más rico el que tiene, sino el que comparte res, Resiste monte o maricalla como estandarte Ey El ser parente sufre es mucho paralizarte yo Pero el bombo clapara paras mi amigo Y este tema está representando aquellos y aquellas que queman Quema. Todo nuestro respeto se eleva, no se frena tienen esta lucha música nos complementa su apetiborroca contra el sistema Así que sí, escucha, pincha, baila, pinta, rima como en sí Puertas que se abren, seas o no seas de aquí Piensa cosas buenas e importantes para vivir Basta un grande tiene un corazón por ti Por eso sopeso, por eso este verso Por eso hay más, por eso propenso Bajo un texto realzerrano Gizta, por eso yo pienso, siento, no miento, presento, baxo de la Peña Sound Siempre tendréis nuestro sincero respeto Cuando todos nos unimos para aquella dance con fe, pronto algo empezó en nuestras almas a florecer y pronto abriste un hueco y te lo hiciste merecer. Era la forma de podernos proteger, pronto llegó Zambra y eso nos hizo crecer. Más admiración y más dedicación por ser más y darnos cuenta que entonces no éramos nadie en el camino que pudimos conocer hoy son hermanos de la religión de recorrer toda todavía aspirción nada más que reconocer de toda la man gracias por ha sido un gran placer vos fa sunti sunti ru de bolonía a este campo ALERTA enrengo alerta foca sani fermín mugrusa lagun beti sangangoda no mal i Los hermanos de Lagante nos ciclan Zunagatik Erri Lena Kaske Biau biau biau Ehi hey. Tietze! estaba el hip hop, ahí estaba el reggae de esta formación, The Bad Song System, con este álbum titulado Al Dake Time, más concretamente, ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este álbum, Caminando y Eria Denak Aske. Cambiamos radicalmente de estilo musical y nos vamos con algo de caña, nos vamos con algo de contundencia, nos vamos con la formación El Aso, ya que esta banda, a mediados de la década de los 90, se aventuraron cuatro jóvenes en la época del hardcore, and pues... Eh, Sacar canciones, al decir verdad, preferían los sonidos más extremos y cercanos. Presentaron un par de maquetas crudas y crudo fue su... También álbum debut, Eran Chunik Gavé, el que no da lugar a la respuesta. El segundo hacían referencia al presente y al futuro, Orainah et Agueroa. De alguna forma comenzaron a alejarse del pasado. El rock duro necesitaba nuevas formas, respetando la frecuencia bianual entre un álbum. Y al siguiente año llegó el tercero, Grises, Bustitako e Gunak. Ahora regresan al panorama musical, con lo que es su nuevo larga duración, Esgara y Ñoish Ilko. La banda lo componen Sergio Ruiz a la voz Ander Ischeta al bajo Néstor Urdan pilleta a la guitarra e Íñigo Beitia a la batería 12 canciones son las que te puedes encontrar en este álbum y de él te extraemos los temas Gaur es Badaviar y el tema Malco A Fuerza la que nos trae el con este quinto trabajo discográfico, es Garayño y Silicón y Caño y Fuerza la que nos trae con estos dos temas, Gaur es Badaviar y el tema Malcoa Nos vamos con la banda Seamais una banda que el año que viene cumple 20 años y una banda que acaba de publicar recientemente lo que es su nuevo larga duración titulado Arro, vamos a escuchar si te aparece uno de los temas incluidos en este nuevo larga duración, ya que tenemos por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa Auscal Música a Ayora Rentería, que con ella hablaremos y charraremos de todo lo relacionado a la banda sea más... Haurudik Es uno de los 15 temas que le te vas a poder encontrar en el nuevo trabajo discográfico de la formación Seamais un disco que ha salido hace unos días bajo el nombre de Arro Seamais que el próximo año cumple nada más y nada menos que 20 años de andadura Para hablar de esto y de muchas cosas más tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia en el programa Buscal Música a Yora Rentería a Racha León, oh, León. Eh, Vamos a hablar un poquito de los inicios de la banda Seamais una uh -huh. banda de Bilbo que surge en 1997 lo he dicho, vamos sí. a comenzar hablando un poco de esos inicios, cómo se forma, cómo fueron los primeros pasitos de la banda. Bueno, pues ya nos formamos hace 19 años y pues nos conocimos en el viaje de estudios eh, que hicimos a Londres de, en, en la Escuela de Magisterio y allí nos conocimos, decidimos juntarnos a la vuelta a hacer algo y empezamos a hacer unos temas, los mandamos a Oscar y Ganamos el concurso de maquetas, en un mes teníamos un contrato discográfico para dos discos y luego un disco vino detrás del otro, hicimos un montón de conciertos y estamos aquí, pues bueno... Después de el año que viene hacemos 20 años, 8 discos, una maqueta, miles de conciertos, eh, un montón de países visitados, un montón de gente maravillosa conocida, así que uh -huh. se ha sido más o menos muy muy muy muy resumida <ríe> nuestra, nuestra pequeña trayectoria, ¿no? uh -huh. En cuanto al estilo de música que le disteis, ¿algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música, algún grupo de referencia teníais para hacer lo que fue la primera maqueta? Bueno, yo creo que para eh, cuando nos juntamos yo creo que cada uno aportaba un poco eh, sus gustos. Yo en aquella época escuchaba mucho per Perjam, eh, pero luego todos coincidíamos también justo pues con esa banda y coincidíamos con otras bandas como podía ser Nirvana o coincidíamos con bandas más antiguas como podía ser Le Zeppelin o podía ser unos Black Sabbath, ¿no? Entonces, eh, escuchábamos un poco pues lo de la época y lo de épocas pasadas ¿no? y, y ahora seguimos exactamente igual vamos escuchando bandas de la época y vamos escuchando bandas de otros tiempos y, y nos vamos renovando bien nosotros y bien nuestros oídos no porque nos gusta mucho ir a conciertos eh, eh, nos rulamos mucha música entre nosotros si alguien descubre algo nuevo lo lleva al local o simplemente si te gusta mucho compras un, un, un CD para cada uno <risa> o, o mandas un enlace para cada uno entonces bueno, siempre siempre estamos en ello no eh, yo creo que es nuestra herramienta Es, es tenemos que estar al día eh, tenemos que estar al día con ello y si es, es lo que hacemos mm -hmm. comenzasteis con una maqueta en 1997 y ahora en sí. 2016 editáis arro durante sí, la sí. trayectoria han sido tra nueve trabajos eh, contarnos un poquito por encima un poco un repaso a la discografía de la banda no a todos los discos pero sí algún a de más referencia que selamáis bueno yo creo que tenemos eh, eh, los dos primeros buscando eh, buscándonos en un, un, un Nuestro, buscando un poco nuestro camino y ir cono, y conociéndonos y, y, y aprendiendo a hacer temas no tenemos un, un tercer disco que era el robbian que bueno que fue, un, un, fue un, un disco de bastante cambio y un disco bastante oscuro en una época eh, pues también un poco más un poco más no, no oscura tampoco no pero una época un poco más diferente y luego a partir de ya el, el cuarto disco yo creo que fue a partir del Sortus cambiamos eh, la perspectiva de las cosas y eh, buscamos satisfacernos más a nosotros mismos sin pensar en el resto no y desde entonces yo creo que nos da igual el estilo que hacemos no nos ponemos uno no nos ponemos ningún tipo de límite nosotros nos juntamos en el local y todo toda aquella cosa que nos ponga los pelos de punta o, o nos haga mirarnos a los ojos y, y, y realmente sacarnos una, una sonrisa con eso vamos adelante ¿no? entonces yo creo que eso fue un, un pequeño punto de inflexión y luego ya pues el siguiente vendría con el era que ya empezamos a, a a meter algunos sintes y algunas cosas, bueno, las metía eh Arich de Splitsaspispi eh después de componer los temas y bueno, y hemos seguido jugando con ese mundo de los sintes hasta llegar a Arro que ahora ya, pues la mayoría de los temas están compuestos ya previamente con, con sintetizadores y programaciones, ¿no? Eh, antes de hablar del disco Arro que estáis eh, presentando, ¿qué diferencia encontráis entre, digamos, los SeaMais de los inicios a los de este nuevo de este nuevo trabajo? Un poco la evolución que ha dado SeaMais. Bueno, pues ha sido eh, una evolución muy, muy grande, ¿no? Yo creo que disco a disco siempre hemos ido cambiando, siempre hemos ido buscando algo, pero simplemente de una manera natural. Lo hemos hecho porque eh, vas escuchando música diferente, nosotros también vamos cambiando, vamos... No sé, no sé si la palabra es madurando, pero bueno, sí que pasan los años para todos. Entonces, eh, en ese sentido vas cambiando, los gustos van cambiando y nosotros hemos ido por ahí. Eh, como acabo de decir, no nos ponemos límites a nada y entonces y, y luego también eh, la monotonía nos mata. Entonces, siempre procuramos cambiar de un disco para otro. Ya digo, empezamos a tontear con el era, empezamos a tontear con todo esto de los sintes y hoy en día eh, más de la, de la mitad de los temas de arro están compuestos con sintetizadores, pero ya utilizados por nosotros. Hemos dado el paso ese, el, el romper la monotonía buscando algo que nos dé un poco de susto y un poco uh -huh. de, de, de nerviosismo en la tripa, pues con eso, ¿no? Buscando hacer algo nuevo, aprender algo nuevo y lanzarnos al vacío con algo que no controlamos, que esta vez pues han sido todas las programaciones y que realmente eh, dan una frescura y una, y una diferencia a, a, al disco uh -huh. tremenda, ¿no? metidos ya en lo que es este nuevo trabajo discográfico Arro, que contiene 15 canciones repetís, como con el disco anterior con el productor Dave Allen sí. eh, ¿qué os aporta el sonido eh, para volver a repetir otra vez con él? Bueno, cuando acabamos el DA eh, creo que en cuanto a sonido dimos un paso muy muy grande ¿no? de eh, aunque estamos muy contentos con, con los discos hechos hasta hasta el era, eh, el DA realmente nos abrió eh, a, a otros sonidos, de nuestra sensación era mucho más ...grande... no eh, ...mucho más... ...no sé si es la palabra internacional... ...pero vamos, nos encantó cómo, cómo salió todo... ...la relación con Dave también estuvo muy bien... Eh, ...la fórmula de José Lastra... ...José Lastra como técnico de sonido... ...y, y Dave como productor... ...el estudio Tío Pete... Y, y, ...y pues mezclar en Londres y todo eso... ...funcionó bien... ...entonces dijimos, bueno, ya bastante salto damos... ...musicalmente y bastante... ...nos vamos a columpiar con algo que no controlamos... Vamos a utilizar para grabar la misma fórmula anterior y Dave nos dijo que sí, estaba dispuesto a hacer este este segundo trabajo con nosotros y dijimos, bueno, pues adelante con Dave y con el estudio, uh -huh. con Lastra y con todo el equipo para adelante. Eh, ¿Al conocerlo ha sido más fácil la grabación de este segundo disco? Yo creo que sí, al final la comunicación es mucho más fácil, eh, aunque nuestro inglés sigue siendo una mierda, <risa> pero eh, al conocer a esa persona al final... Eh, La primera vez estábamos con miedo de que algo que digas le vaya a sentar mal, son culturas diferentes, uh -huh. no nos expresamos bien bien ni él con nosotros ni nosotros con él al final, ¿no? Entonces, yo creo que ya una vez que te quitas esa barrera del miedo de poder molestar a alguien, estás mucho más tranquilo él y nosotros no a la hora de trabajar uh -huh. el disco tiene varias colaboraciones una de ellas la de Santi Balmes en el tema Oraim uh -huh. eh, ¿cómo fue el que pudiera colaborar con vosotros? bueno eh, de primeras eh, pues, esto es lo que le estoy contando a todo el mundo yo últimamente estoy muy obsesionada con Lobo Lesbian estoy... me encantan sus letras me encanta eh, como canta Santi cómo mete las melodías el, el grave que tiene la el grosor de voz que tiene hijo me apetecía mogollón que estuviese con nosotros pero claro lo veía como algo muy imposible y, y el año pasado estuvimos tocando en Madrid y coincidimos con un amigo que ahora estoy viviendo allí y resulta que suele trabajar con ellos uh -huh. y nos dijo bueno pues si os apetece me llamáis en, en primavera y, y le comento a ver qué le parecía y además le voy a comentar para ver si se anima a cantar en euskera y le llamamos en, en primavera y le dijimos bueno qué eh, qué le comentas a este y tal ah, pues le voy a decir le dijo nos dijo que sí que además cantaban euskera. le mandamos la maqueta el, el tema yo creo que le queda súper bien por el grave el grosor ese que pilla juez se la grabó él solo en, en un estudio en bar Barcelonaona con con, eso, con, la, con la maqueta mandada y, y las palabras escritas fonéticamente o uh -huh. está súper bien eh, la pronunciación y cómo está está está muy bonito y además nos mandó un montón de pistas con coros y diferentes cosas entonces ha sido Ya no es solo que tengas a, a, a Santi colaborando con nosotros, sino es que realmente ha hecho un trabajo muy muy bueno y ya no es de peloteo, es de es de admiración. ¿no? Eh, y aparte de Santi Valdés, ¿habéis tenido algunas colaboraciones más en este disco? Sí, sí, tenemos también, eh, como últimamente en, en discos anteriores, tenemos a Raúl Lomas de Doctor Deseo. Y él ha estado explotadísimo metiendo sintetizadores y, y, y, y teclados por todos los temas, no porque muchas de los de las cosas que teníamos programadas vimos que estaban mejor, tal vez, metidas en directo. Y entonces, el pobrecito, en, en una cena previa a entrar a grabar, nos dijo «Ojo, este año no me habéis dicho para para tocar en ninguna canción». Y dijimos «Bueno, pues le mandamos la canción en bata, que no tenía nada en aquel momento». Y dijo «Ah, pues ya voy a hacer algo». Cuando vino al estudio se quedó con la sorpresa que aparte de embata, le endiñamos un montón de temas más, se tuvo que venir otro día más, él estaba encantado, es que es una pasada de tío, eh yo os lo recomiendo porque es un encanto y, y bueno, pues al final le tuvimos explotado un par de días metiendo en un montón de canciones y nos quedamos todos muy a gusto él y, y nosotros, claro... También. Eh, hablando de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos eh, 15 nuevos temas, de que van un poquito? Bueno, pues van de, de sentimientos que puede tener cualquiera en cualquier momento del día, en su vida cotidiana, en está todo al final, eh, cualquier cosa que pasa a nivel mundial o a nivel de casa, a nivel personal, pasado por mi filtro y explicado de una manera, pues... Simple y, y, y abierta. no Yo creo que, que son letras muy abiertas para que cada cual las pueda llevar a su terreno, hacer las suyas y sentir que esto lo he vivido o esto me ha pasado o, o esto me lo quedo para mí porque me sirve para, para tirar para adelante. Yo no me había dado cuenta, pero me comentaron hace hace algunos meses que mis letras en general eran todas de de tirar para adelante, de retos para adelante, y digo, bueno, pues así será. Y realmente sí sí que, sí que noto que en plan pues bueno de un punto de tristeza o de un punto de agobio siempre hay eh, la cosa esa de tirar para adelante. Eh, ¿Cuánto tiempo os ha costado realizar estos 15 temas? ¿Durante cuánto tiempo estuvisteis en el local de ensayo para prepararlas antes de entrar ya al estudio de grabación? Bueno, pues empezamos en enero y entramos al estudio en julio, pero claro las teníamos que tener antes porque le estuvimos mandando desde marzo a junio estuvimos mandándole diferentes maquetas a Dave para que para que se supiese los temas. Hicimos 14 temas para bueno, para entramos al estudio con 14 temas y cuando Dave ya los escuchó todos le parecía que era un disco tan tan completo que solo le faltaba una canción un poco más simple de una bate de una guitarra con una voz, algo tipo una nana o algo así, ¿no? Uh -huh. Y dijimos bueno pues quieres que hagamos un, un tema de este tipo y sí bueno pues al final en el estudio salió el tema su que es el que el que el que da el, el broche final al disco no y al final pues nos quedamos con 15 temas sin sin darnos ni cuenta pues de, de en esta época que, que los discos no pasan de 8 temas es. pues de repente hemos hecho 15 y no, tampoco no ha sido la nada buscado ha sido Ha sido así, sin más El disco lleva por título Arro, Orgullosos uh -huh. ¿Por qué este nombre? ¿Tiene algo especial para la banda? Claro, llevamos 20 Vamos a hacer 20 años, somos los cuatro Mismos componentes durante todos estos años Son 8 discos Presentamos 15 temas, hemos hecho miles de conciertos Tenemos alrededor un equipo que te cagas Eso es para estar orgulloso y entonces con esto lo queríamos marcar, que, que estamos muy orgullosos de, de lo que hemos conseguido y de lo que hemos hecho hasta ahora y de lo y de las ganas que tenemos de aquí en adelante. Uh -huh. eh, si te parece, antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar un tema al disco. ¿Cuál te gustaría escuchar? Bueno, pues eh, me gustaría escuchar, podemos poner orain, porque así escucháis cómo queda perfectamente la voz de santibalmes con la mía y, y, y lo que me emociona. Música vale. <risa> cos'è tutta cosa tu s'veda cadoa so te io usico da so te io usico da, Zotik, jau, siko, da. zunaren bia aurtu dituari ez asko estesa babutak burua kustu kustuta gozataspira gadoa zutik jasiko con la entrevista que estamos manteniendo con Ayura Rentería de la formación Seamáis en el programa Escal Música de Berriozar y Gratia. Eh, vamos a meternos a hablar de los directos. ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Vais a incluir todos los temas de este disco? ¿Vais a incluir, eh, digámoslo así, clásicos de discos anteriores? Pues después de 20 años no tienes más remedio que, que meter los clásicos de discos anteriores. Eso es así. Pero en este momento estamos presentando Arro. Entonces, están... No están todos, pero sí casi todos los temas de Arro están en el directo. Eh, lo que queremos hacer es presentar a Arro sin olvidarnos de toda nuestra trayectoria. Son conciertos largos, pero que no se hacen largos. ¿no? Es, hemos estado tocando, han sido conciertos que van desde hora 40 a 2 horas y realmente ha habido gente acabar y decirnos, ya está, ya está como que ya está, que llevamos dos horas aquí tocando pero claro, al final, al estar presentando algo nuevo, y además con una aceptación muy buena, ¿eh? porque otras veces tal vez eh, empiezas a tocar los primeros temas o sea de, de tu disco nuevo y la gente está un poco desconcertada en este caso la respuesta del público está siendo muy muy buena desde desde el principio, y luego ya te metes ya con los Greatest Hits y ya llegamos a la locura ¿eh? entonces, entonces yo creo que es un concierto muy completo pues en nuestra línea, seguimos con toda con toda nuestra fuerza y toda nuestra alma, intentando darlo, darlo todo y transmitir lo que realmente sentimos en el escenario, transmitirlo a la gente que está eh, ya que estamos hablando de conciertos habéis llevado vuestra música por medio mundo uh -huh. eh, ¿cambia mucho el perfil de la gente que va a vuestros conciertos? según el país os tenéis que, digamos amoldar al público Bueno, más que el país, aquí mismo también, según el día que sea y según qué público te encuentres, suele cambiar. Y entonces, bueno, siempre tenemos unos temas eh, que, que los mueves de un concierto a otro. No es no es un concierto estático, estático del todo, ¿no? Eh, cuando te vas fuera, según cuándo te vayas, tienes que saber qué vas a tocar. Pues si la gente no te conoce, pues puedes tocar, por ejemplo, tu último disco entero y, y a la gente le va a dar igual que, que, que si tocas, no tienes que andar tocando clásicos o lo que sea. Pero yo creo que al final eh, la gente hace otra lectura, eh, simplemente ve la energía que hay en el, en el, en el directo y irá igual, estés aquí, estés en Japón, o estés y el idioma en general no suele ser un problema. vamos El año que viene cumplís 20 años, eh, ¿se acuerda a Yora Rentería del primer concierto que dio, como se amáis? Sí, perfectamente, me acuerdo perfectamente, lo dimos en fiestas de Bilbao, en la Chosna sin Cuartel, fue el último sábado de fiestas de aquel año, del 97, tocamos con un con los que con los eh, nuestros compañeros del local de Alao que se llamaban Guataperra e hicimos un bolo que se supone que era hasta los fuegos, que eran hasta las 11 o algo así, y se acabó y después de los fuegos nos dijeron en la Chosna que seguimos tocando y seguimos pues durante cuatro horas haciendo versiones, nos juntaban las dos bandas. Hicimos un solo concierto un primer concierto muy, muy potente y muy largo y muy divertido, porque al final fue una auténtica fiesta en un escenario, ¿no? Fue la primera vez y era en plan como, oh, nos daban cachis y era como, ¿qué es esto? ¡Esta es la locura! Y era, claro, fiestas de Bilbao, pues tocando, haciendo lo que te gusta fue fue una auténtica fiesta. Eh, para este nuevo disco habéis editado un videoclip eh, más concretamente del tema Oirain. Sí. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido la, la realización, porque es bastante, digamos así, vistoso, colorido mucha pared. Sí, bueno, el, el vídeo está hecho con la técnica stop motion, que es Eh, ir sacando fotos a dibujos hasta hacer todo el movimiento, ¿no? Entonces estamos hablando de, de no sé cuántas mil fotos, han estado 15 días y bueno, no solo que se van haciendo fotos hay una persona que hace un dibujo se saca una foto, lo borra hace el siguiente movimiento muy leve lo hace, se saca foto, lo borra y así hasta conseguir un movimiento como si fuese una película, ¿no? Y es una auténtica pasada, han estado uh -huh. currando Gais Aguirre, han estado... Eh, ...dirigiendo el vídeo y ha sido suya la idea... ...y hasta Ugari, su amigo que es eh, grafitero haciendo todos los dibujos... ...pues es un auténtico lujo... ...yo os recomiendo que si podéis ir a nuestro canal de YouTube... ...y poner eh, Sea Mais Orain... ...aparte que es un temazo que es justo también está Santi Balmes allí... Y, ...y para disfrutar de ello... ...las imágenes son una pasada y todo el vídeo creo que es... ...que se ve todo un trabajo de mucho tiempo... Y es, es, es un vídeo muy emocionante. Mm. El año que viene, cumplís 20 años, ¿vais a hacer algo especial que se pueda desvelar? Pues un mm, poquito pronto. No podemos desvelar nada. <risa> tenemos un montón, pero no es porque no podamos o lo que sea, es porque tenemos un montón de ideas que están a punto de, ser, de cerrarse, pero no están del todo cerradas. Entonces puede ser que algo se quede colgado y de repente estamos contando aquí, mm -hmm. pues vamos a hacer una mega gira. Y luego nos sale, es quedaría un poco triste. Entonces, pues bueno, tenemos un montón de planes que que tenemos que ir perfilando los estos días y si hace falta venimos aquí otra vez, os volvemos a contar todo Nosotros encantados de, de explicaros uh -huh. pero el 20 aniversario hay que celebrarlo bien y, y estamos con o muchas sea, ganas O sea, algo va, a haber algo, ¿Algo va, va a, haber, a haber algo tenemos que hacer, no nos podemos quedar así no uh -huh. Pues ya está, o si no ya haremos alguna fiesta <risa> o algo que... eh, ¿De qué forma se pueden conseguir este nuevo trabajo, Arro? Bueno, hemos estado probando es, es un disco autoeditado y como los últimos que hemos hecho y Y hemos estado haciendo ensayo-horror, ensayo error ensayo, ...con diferentes fórmulas para, para la distribución de nuestro disco. Esta vez hemos, esta vez hemos optado porque esté en todas las tiendas a nivel estatal... Uh -huh. ...desde el día 3, cuando lo presentamos. Así que están tiendas. También lo tenemos en todas las plataformas digitales... ...Spotify, Spotify iTunes y, y, y todas estas. También está nuestro Bandcamp, de venta en físico y en digital. En nuestro canal YouTube están todas las canciones ya con videolyrics... ...y luego la traducción de las canciones está dentro de la descripción... Entonces yo creo que lo puedes sí o sí el que lo quiere lo encuentra en, en todos los espacios donde donde se distribuye lo que es la música ¿no? uh -huh. en eh, 1997 2017 20 años los mismos componentes se amáis una gran uh -huh. familia eso es es una familia eh, familia que viene desde pequeñitos o erais amigos o cómo, cómo bueno, fue pues, toda esa eh, historia así eh, así y piti guitarrista y, y, y baterista se conocen desde chiquitines porque son del barrio Y tenían una banda previa, ellos dos. Eh, Piti conoció a Rubén en, en su clase en Magisterio y luego nos conocimos todos los cuatro en el viaje de estudios que hicimos en, en Magisterio y de ahí pues nos juntamos y nos hemos convertido en inseparables ¿no? uh -huh, ya veo 20 años eso es uh -huh. y... <ríe> un matrimonio <ríe> a <para> cuatro bandas <ríe> y algo que me haya dejado que quieras decir para ir terminando la entrevista pues yo creo que no que, que yo creo que es un disco muy interesante y, y, y además muy variado que puedes eso reír puedes reír bailar saltar y llorar y, y creo que merece mucho la pena no mm. podáis escuchar y disfrutar. Pues si te parece, acabamos con otro tema que nos quieras recomendar del disco. Muy bien, pues eh, a mí me gusta mucho a Milchenes de Embat, que es la tercera, porque ahí se ve clara eh, lo nuevo que hemos hecho con los sintetizadores y, y, y mi melodía se va intercalando con los sintes y, y los teclados y, y la melodía, y entonces me parece una canción mm. perfecta para ver un poco, para definir un poco el disco. Pues ahí ahora rentaría, es que Casco, y mucha suerte con este nuevo trabajo. Venga, Esquerri Casco, Agur. se amáis que vamos a ponerle el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música en la sintonía de 100.8 en Berriozar y Ratia, ya sabes que cada jueves estamos contigo entre las 6 y las 7 y media de la tarde, nueva cita que tienes el fin de semana, eso sí, en redifusión en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde y cuando a ti más te guste, el día que más te convenga a través de las redes sociales a través de facebook.com barra Música Berriozar y Ratia, lo dicho nosotros que nos somos será hasta dentro de 7 días, en 7 días volvemos para compartir contigo más música local más música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales es un ranger, un forranger gente sandinista, es a la cabeza de las masas populares de Nicaragua se sacrifica, no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo sino por lograr una radical transformación social y nacional, no solamente estamos contra los 40 años de tiranía libero, conservador somos estamos contra cuatro siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones